Sí, sí, importante, importante, veníamos de, de dos traspiés seguidos, el último bueno, los dos últimos no fueron por ahí no, no nos sentimos cómodos dentro de la cancha, eh, nos sacaron de partido los dos equipos anteriores y bueno, hoy hicimos nosotros lo mismo con Gimnasia y, y creo que, que nos llevamos una, una buena victoria para, para seguir creciendo para no seguirle perdiendo pisadas a Lorenzo y para obligarlo también a, a Bahía, si quiere seguir prendido a ganar. Además la importancia de este triunfo tras las dos derrotas de la forma en que se perdió. Sí, sí, por eso te digo, era importante volver a, a ganar a tomar confianza, creo que, que hicimos una, una buena semana de entrenamiento y, y se notó este es el camino que, que debemos seguir eh, creo que, que, que si hacemos las cosas como como hoy, no te digo todos los partidos, pero en gran parte de los partidos vamos, vamos a ser un equipo un poco más sólido creo que, que tenemos que seguir trabajando mejorando y, y, y seguir por este camino como te digo, la victoria es, es muy valedera porque veníamos de dos tras pies y, y de haber jugado mal, de no sentirnos Cómodo, no nos gustó cómo como perdimos, y creo que, que hoy sacamos a relucir un poco el orgullo también de, de este equipo y, y pudimos hacer un gran juego contra un gran rival. ¿Dónde, ¿dónde crees que estuvieron las claves para ganar este juego? creo que ya el primer cuarto marcamos una tendencia de que no los íbamos a dejar jugar cómodos, de que íbamos a sacar sus su principales eh, opciones de gol, que es el, contra, el contragolpe, el tiro de tres puntos con, con, con tiradores que son, que son muy certeros y, y creo que, que ahí estuvo la clave, le metimos mucha intensidad al primer cuarto y después tratamos de controlar el juego. Eh... Nos había pasado contra este equipo al el, el inicio que, que le habíamos sacado una misma diferencia en el entretiempo y, y se, nos habían, se nos habían puesto en partido otra vez y, y no nos podía volver a pasar lo mismo. Así que, bueno, el trabajo fue, fue muy bueno. La cancha estaba bastante complicada, ¿no? Sí, sí, a ver, la cancha estaba complicada para todos. Eh, somos 10 los que estamos dentro de la cancha y, y lo sentimos los 10 por igual. Y, y después, eh, a ver si la metemos o no, ya pasa a ser otra, otra cuestión, pero la, la cancha sí estaba, estaba bastante difícil, había mucha humedad. Eh, pero creo que dentro de todo se, sal, se, se hizo un juego bastante prolijo eh, no hubo tantos resbalones, tantas caídas eh, como, como suele haber cuando hay una cancha eh, así tan húmeda y bueno, nada, eh, después lo otro es relativo ¿Te caíste en una? ¿Te dolió algo? Porque ¿Te fuiste para el vestuario? Sí, un tirón en el aductor, pero bueno, nada eh, pude volver y, y, y seguir jugando un rato más así que bueno, ahora tratar de descansar, de recuperar y, y ya pensar en el, en el martes que viene La última, ¿para qué está este ferro? Para seguir creciendo, tenemos que seguir por este camino, eh, hacer las cosas de la mejor manera, tratar de, de seguir creciendo como, como equipo, como grupo, eh, vamos por el buen camino, como te digo. Eh, todavía no nos ponemos un objetivo, si bien sabemos que eh, el equipo tiene muchas aspiraciones y, y el club tiene muchas aspiraciones, nosotros vamos tranquilos, vamos eh, paso a paso para, para poder seguir creciendo, seguir encontrando un, una identidad que, que por momento la, la tenemos y, y por momento no. Y nada, para, para ver hasta dónde podemos llegar, vamos a dar el máximo para, para llegar lo más arriba posible y bueno, ojalá podamos podamos hacer un gran esfuerzo.